Eh, vamos a charlar unos minutos con el intendente de la localidad de Telén, Saúl Echeveste. Saúl, Pablo Cucharini, Julio Santarelli, los saludan. Buen día. Hola, muy buenos días, Pablo. Muy buenos días, Julio, para vos. Muy bien. Hola, eh, muy bien. Bueno, eh, Saúl, eh, estás dentro de la comisión de intendentes del PJ que la semana que viene se van a reunir con el gobernador Carlos Berna para ver qué... ¿Qué pasa el año que viene con la fórmula del PJ a nivel provincial? ¿Qué nos podés contar de, de lo que han charlado los intendentes y bueno y lo que le van a plantear al gobernador? ya eh, Antes que nada, soy un momento orgulloso de, de formar parte de, de una comisión representativa de los 57 intendentes del Partido Justicialista. Eh, la verdad que, que agradecerles a cada uno de, de los colegas que, que confíe eh, en un joven, ¿no? Uh -huh. Creo que somos un, un grupo de intendentes que, que estamos enfrentando todos los días la, la situación económica, social, laboral, provocada eh, por un gobierno nacional centralista, e insensible, y entonces nosotros tenemos que, que empezar a hacernos fuerte, que haya un mayor diálogo, eh, una mayor apertura, y, y en, en pensar no solamente... Eh, construir política a nivel local o, o, o a nivel territorio no local de, de nuestros pueblos, sino también de empezar a acompañar, pensar un, un proyecto juntos de, de provincia. Y en este caso nosotros decidimos eh, en compartir todos los intendentes del Partido Justicialista la responsabilidad de decidir los mejores candidatos que, que nos representen y, y en eso nosotros tenemos en claro que, que el gran elector es, es el actual gobernador Carlos Bárquez claro en eh, eh, la reunión ya tiene fecha digo tiene día de la semana que viene no nosotros no, nos enteramos ayer eh, que bueno que el gobernador no nos va a dar la audiencia la semana que viene aún no está definido el, el día eh, seguramente eh, el día anterior no nos iremos a juntar los siete intendentes eh, para ver la, la, las cuestiones más allá de, de las de los temas que, que vamos a tratar y Que, que quedaron planteados en, en, en la reunión de Bonifreda, seguramente de reforzar algunas cuestiones más y, y ir con, con, más que nada, eh, con, con soluciones, con querer a, a acompañar y, y, como dije anteriormente, compartir la, la responsabilidad de que juntos los intendentes con los más dirigentes políticos de, del resto de, de las agrupaciones del campo nacional y popular dejamos eh, los mejores candidatos que nos representen en la PAM. Mm. Eh, Saúl, ¿hay acuerdo para que se evite la interna a nivel provincial? De parte de los intendentes, nosotros no queremos internas, eh, de eso estamos estamos convencidos, queremos una unidad, un consenso, y, y creo que con esta decisión política que hemos tomado los intendentes, nosotros estamos dando un gran signo de, de madurez política, de... Eh, estamos la estamos demostrando que estamos a la altura de la circunstancia, eh, pero también en definitiva lo que estamos haciendo es ponernos eh, una vez más del lado de la gente, porque realmente la que la está pasando mal, la que no llega a fin de mes, eh, la que nos golpea todos los días la puerta a cada uno de los intendentes de la gente, y nosotros caerles. Nuevamente, eh, con, con una interna, eh, creo que no estaríamos... Eh, las cosas bien, vuelvo a repetir no estaríamos a la altura de las circunstancia yo creo que tenemos que eh, facilitarles eh, mejorarles la, la calidad de vida a, lo, a los vecinos y creo que esta es la manera no mm. eh, Saúl, ¿cómo, cómo, ¿cómo está golpeando eh, las políticas nacionales la crisis ahí en, en, en Telén eh, vos que estás en el día a día ahí con con los vecinos y vecinas y sí, la verdad que eh, es es el día a día vos dijiste eh, es cada vez más la demanda Eh, social, la demanda laboral, la gente no llega a fin de mes, no llega a pagar los servicios eh, nosotros eh, hace unos pocos años eh, quizás con con una ayuda o un aporte o colaboración de mil pesos a un vecino eh, le solucionábamos eh, con, con mil pesos le solucionábamos capaz el, el problema de, de poder pagar una factura de bajo de luz a, a cinco familias hoy ni siquiera nos alcanza a una familia eh el tema del gas lo, lo mismo, los costos fijos a nosotros nos han aumentado considerablemente, el tema combustible es impresionante, nosotros por viernes para mover los vehículos, para prestar los servicios a la gente, eh, nos estaba saliendo alrededor de 25.000 pesos por viernes y hoy estamos hablando de 55.000, y claro. es mover la misma cantidad de veces los vehículos. Entonces cada vez tenemos menos herramientas, mayor demanda social, mayor demanda laboral pero venimos trabajando eh con un gran acompañamiento del gobierno provincial, en esto venimos codo a codo, espalda a espalda, y, y siempre pensando eh, en estar cerca de la gente, más que nada en esta situación. Claro. Eh, Saúl, ¿cómo, cómo eh, repercutió el tema del FOFESO, eh, la eliminación del fondo sojero eh, en, en tu municipio? Eh, para que la gente entienda eh, este dinero que recibían de, de las exportaciones eh, de la soja, eh, que bueno fue cortado por el gobierno nacional. Nosotros el último eh, ingreso que tuvimos este año fue en enero, de ahí en eh, eh, más no lo tuvimos porque, bueno, desde el gobierno provincial en conjunto con el intendente tomamos la decisión política de no, formar el, de no firmar el pacto fiscal. Que sí. firmar el pacto fiscal dentro de una de las cosas eh, lo que nos hacía era primero que ese pacto fiscal no reconocía la realidad del interior de, de, de las provincias. Eh, y otro es que no nos... No, nos quería eh, imponer a cada uno de los intendentes que el costo real de los servicios eh, que le prestamos al vecino se traslade a ellos. Eh, es decir, nosotros sacábamos la cuenta desde el municipio que si teníamos que cobrar realmente lo que sale de la recolección de residuos, el agua potable, el barrio de calles, el riego, era llegaba entre los 2.500 y 3.000 pesos por mes de impuestos municipales. Era algo que era impagable, era no reconocer la realidad que, que, que está viviendo el interior de, de, de la Argentina. Y, y bueno, y al no firmar ese pacto fiscal, a nosotros no, no dejamos de recibir el fofeso. Eh, en, en un municipio como Terén, de 1.600 habitantes, el fofeso significaba... Eh, alrededor de 100, 120 mil pesos por mes Esto iba en incremento siempre sí. eh, Según el precio de la, de la soja, ¿no? Sí. Eh, y con ese dinero no es que nosotros los intendentes Lo usábamos para gastos corrientes O para seguir contratando gente eh, La verdad es que nosotros lo realizábamos para Comprar y mejorar el parque automotor Para realizar obras ¿Y eso qué significaba? comprando parque automotor nosotros le mejoramos la prestación de servicio al vecino y realizando obras generamos un circuito económico y le mejoramos la calidad de vida a, a la familia era la verdad que que un gran programa eh, que, que los intendentes le, le, les había mejorado no solamente su, su gestión sino que eh, teníamos un rápido crecimiento progreso y desarrollo de la, de, de la localidad si uno mira unos 10 años para atrás, 15 años para atrás, las municipalidades no estaban tan equipadas y no podían afrontar grandes obras de, de, de, de dimensiones importantes. Y eso eh, eh, era iba de la mano de, del FOFESO, y hoy es retroceder y volver para atrás y, y vivir el día a día como como estamos, como estamos lo estamos pasando ahora. Eh, Saúl, ¿y tu futuro político? Eh, ¿Pensás ir por la reelección ahí en Telén? Eh, ¿Cuáles son tus expectativas? Mira eh, primero que no es una, una decisión que, que, que tenga que, que tomar solo eh. somos un gran equipo de trabajo esto tenemos que charlarlo con eh, con las personas que integran este equipo de trabajo con cada uno de, de, de los vecinos eh. sí no te voy a negar que, que a ver yo soy joven mm. y, y me encanta la política y, y a causa de eso quizás he perdido etapas propias de mi juventud y, y no quiero perder las etapas. Política. Yo creo que, que tengo que despacio, me falta muchísimo por aprender, por eh, capacitarme, eh, por eso todos los días trato de forzarme de dar lo mejor y, y de conformar un gran equipo de trabajo que, que empiece a pensar no solamente a nivel local y zonal, sino que también eh, yo creo que es importante que cada uno de los intendentes, que eso siempre lo, lo remarco cuando puedo... Eh, que empecemos a pensar realmente en un proyecto eh de provincia que que, que salgamos un poquito eh, de, de, de nuestra localidad porque si no nos pasan lo que nos pasa ahora eh el mayor elector dice que por una por una cuestión de salud que la verdad que nosotros eh, nos puso y nos, nos tiene muy mal porque uh -huh. él ha entregado todos los días su, su, su vida por por los pan piano eh, nos encontramos en esta situación en la cual ahora hay muchas personas que quieren ser pero mientras tanto no hemos estado trabajando fuertemente en la construcción de un gran proyecto que nos mejore la, la calidad de vida a, a los campeanos. Creo que esto es un trabajo que tenemos que hacer eh, todos los días y, y, y en equipo y, y pensando en la gente más que nada. Bien, Saúl, eh, te agradecemos estos minutos con Radio Carmen, no sé si quieres completar con algo. No, solamente decirte que, que desde el espacio en el cual nosotros eh, estamos trabajando y en el cual me siento representado, que es que es el kirchnerismo, eh, que, que, que es la cámpora, nosotros eh, seguimos pensando lo mismo que dijimos eh, en el Congreso del Partido Justicialista, que queremos la, la unidad, eh, el consenso, queremos un gran frente opositor y queremos trabajar fuertemente para que Berna sea el candidato, eh, Bueno, sabemos que Berna ha dicho que no no puede, pero entonces nosotros seguiremos trabajando para lograr la mejor fórmula provincial que salga de, de la unidad y, y el consenso, ¿no? Saúl Echeverri, muchas gracias. Muchas gracias a vos, un abrazo. Bien, la palabra